Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Quien gana el relato impone la verdad. Vivimos en la época en la que lo importante es lo que creemos que ha ocurrido. Sabemos que uno y uno son dos, pero el relato no lo gana la verdad, sino que lo gana ...quien impone que uno y uno son tres... ...sabemos que no es así... ...pero si se impone la rapidez... ...si se maneja el sentimiento por encima de la razón... ...si esa verdad que se quiere imponer... ...se repite en los sitios con más fuerza y penetración... ...si se blanquean los hechos para hacerlos admisibles... ...si se omiten aquellas cosas que no encajan con la mentira... ...si se hace todo eso se impone el relato que queremos... ...si se logra eso la mentira será la verdad... ...uno y uno serán tres... ...ese es el relato... Ese es el siglo XXI, el siglo en donde lo imposible, gracias a la manipulación, se convierte en posible. Como siempre, tenemos una etiqueta Almadillas Rosavientos en nuestra página web. Tenéis eh, toda la información de, del programa de ayer Que fue espectacular, menudo despliegue Qué repercusión ha tenido Espectacular la entrevista que tuvimos Con el dueño de Nefer, con la momia Más de 4000 años Una momia egipcia Por primera vez en unos estudios de radio Aquí en Onda Cero En Onda Cero.es En la sección dedicada de a los vientos Y en la apertura de Onda Cero.es Ahí está eh, la entrevista El completo, el audio, el vídeo Toda la información Hoy vamos a tener mucho más aquí en la Sintonía de Onda Cero hasta las 4 de la madrugada. Y insistimos, eh, esta noche... Además de tener el debate tertulia, vamos a recordar también una expectación tremenda lo que tuvimos anoche con la momia. Más de 4.000 años nos contemplaban. Está el audio, está el vídeo, está la información. Está todo en la página web en OndaCero.es. Ahí están todos los datos el programa espectacular de la noche pasada. <risa> Hoy vamos a tener el debate Zona Cero, un debate en el cual vamos a pensar y reflexionar y vamos a preguntaros vuestra opinión sobre si las apariciones de fantasmas son reales y si son, en realidad, apariciones de muertos. Y por supuesto, Tertulia Zona Cero con Manuel Carbellal, con Juan José Chizoro y con Miguel Pedrero. Ellos. Vamos a conocer en otra entre otras cosas cuál es el propósito de soñar. Vamos a conocer Alexa y las psicofonías. Vamos a saber cuál es el nuevo gran hermano. Vamos a conocer también qué es el apocalipsis climático. Vamos a conocer un enclave de anomalías espaciotemporales. Vamos a conocer muchas cosas esta noche en la tertulia zona cero en la rosa de los vientos. Y vamos a tener también Bulo del Misterio con Mado Martínez. Vamos a saber algo más sobre esa serpiente de verano, ese mito, esa leyenda, el monstruo del lago Ness. noche no está con nosotros, no puede estar con nosotros, está preparando historias fascinantes para contarnos dentro de siete días. Laura Falco la hará, pero atención, va a estar con nosotros un viejo conocido, un amigo, un antiguo integrante de este programa, Alex Fidalgo, que estará con nosotros porque tiene el libro, se titula Lo que tú me digas, nos va a contar muchas cosas y vosotros, los oyentes, también vais a poder encontrar el libro y participar en el sorteo de ese libro con Almadilla Rosa Vientos eh, podéis poner eh, cualquier información, cualquier dato para entrar en ese sorteo y por supuesto escribirnos al correo electrónico rosa.vientos arroba onda rosa cero onda para participar en el sorteo de un ejemplar dedicado de ese libro de Alex Fidalgo lo que tú me digas lo que tú digas Se me ha metido en la cabeza eh, poner el, el tú Es lo que digas Lo que tú digas, en vez de lo que, digas, lo que me digas, sí, no, sí. lo que tú digas Lo que, y... lo que tú digas, Bruno. No, ya está <risa> Y a Mujeres con Historia, Silvia Casasola nos va a presentar a Silvia a la Snowden Británica, ¿no? Sí, yo la he querido titular así porque aunque ella filtró solo un documento, pero fue un documento tan, tan importante que lo que intentó fue parar una guerra. Luego ya veremos si lo consiguió o no. Pero se jugó su prestigio, su vida y su trabajo. Y Fronteras del Futuro también esta noche con redactor y productor de este programa de La Rosa de los Vientos y con Javier Sevillano en la parte técnica está Sergio Monforte. Les habla en nombre de Torsellos en Bruno cariñosa Comenzamos la 1 y 39 minutos. Oh.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 Hombre de fe.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 <risa> es, que, es que, que no está diciendo nada nos está aquí un rollo pero, tremendo que, Mira. que por cierto tenemos que reflejar un poquito lo que ocurre hay, no, te dejan, hay que no, Miguel, un, no te dejan hoy Miguel no te dejan como hablaste de ayer hay un poco de imagen eh, a las cosas <risa> Manuel Carvallar ha tenido un pequeño un pequeño percance y tiene un bastón y ha sacado el bastón no, para un bastón eh, no una garrota sí, una sí, garrota para no. hacer que le daba a Miguel soy el de la Habana a ver el experimento del fantasma Philip es muy interesante pero entonces Manuel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 Y son historias. No, no, no, no. No es real. Vamos a ver, son, son casos muchos de ellos en, el, en los que hay varios testigos. Que a mí me llegan de segunda y de tercera mano. Es decir, ellos no me buscan a mí, sino yo los, sino que yo los encuentro. Y en este caso son... Te varios testigos. Yo no conozco tú... historias ¿Eh? así. Yo hace Mira. ni un mes, ni un mes, una persona muy cercana, además a mí, que tiene la aparición de su padre después de fallecer. Y además, le da pánico. Ella no busca esas apariciones porque siente terror. Pero es que su abuela, es decir, la madre de su padre,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 Hasta ahora vas perdiendo el 33%. Esta vez pierdes, ¿eh? Es normal, normal es que unas... estoy lesionado. Hoy es claro, no se claro, claro. Y después, en la siguiente hora del programa, en la siguiente hora de las Rosas Ventos, vamos a tener Tertulia Zona Cero. Pero eso sí, después el de las noticias y después el de la actualidad llega ya mismo en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Dos minutos, ahí continuamos en La Rosa de los Vientos... ...y lo vamos a hacer con Tertulia Zona Cero. Comes, come weekends, calling, like Noticias, eh. actualidad, y reflexión, misterio, enigmas... Por ejemplo, por ejemplo, vamos a saber esta noche, normalmente decimos, Alexa, ponga onda cero. Ahora vamos a decir, Alexa, haz una psicofonía, Juanjo Sánchez Oro. Bueno, estamos un poco hablando de lo mismo, eh, si realmente mmm, Alexa puede servir para que los fantasmes habla, hablen a través de ella. Esto es una posibilidad, porque bueno, hemos estado viendo que a lo largo de la historia de la tecnología, cada vez que ha habido un nuevo descubrimiento que suponía un nuevo vehículo,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 Vidor Uno? <risa> ¿Para qué te crees que se van a utilizar Estas cosas, fundamentalmente? Pues para eso no! Hombre, no <risa> Miguel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 se convierte en una aplicación muy utilizada, casi tanto como utilizamos... Si seis. creas un holograma, incluso, que es mejor que tú, mejorado, pues imagínate, luego te ven a ti y dicen, no, no, te no te sí. quiero. No, esto es nos recuerda problema... un poco la historia aquella de Second Life. Sí, sí un poquito, es lo mismo, sí, es lo mismo sí, de Second, yo lo que a decir es lo mismo, pero claro, el, el tema es que Second Life lo que creaba era un, un paisaje propio. Claro. La mm. diferencia es hacer el traslado que comentaba Miguel de una cafetería real en tiempo real, porque claro, el, el programa no, tiene, no ha digitalizado en 3D,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 Sí, este es un poco. Yo no sé, a ver qué, qué os parece esta situación. Imaginaos que vosotros vais a misa. Y... Hay que imaginar. Bueno, vais yo estuve, a misa. Yo estuve, hace poquito, un... yo estuve hace poquito. Estuve hace poquito. un pecador de la pradera. Eh, Emanuel eh, quería mira ver la una reliquia y solo abría la iglesia para hacer misa. No, no. tuve que esperar que acabase la misa para poder. <risa> ya, ver la ya sabemos por qué lleva la garrota y tuvo el accidente. <risa> sí, es verdad, es verdad. <risa>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 Eh, sacra, todo eso lo tiene Sacra. Claro. Eh, hay, hay, hay una industria de la vivienda, sí, sí, sí. Los misales, los... Todo, todo. Sí, sí. O sea, me voy a la Feria Madrid a ver los misales. Sí, todo tiene una industria. O no. claro, las así, estampas ¿no? de los santos, o no, las sí, imágenes. Creo claro, claro. que no sé si en la Feria del Camp Madrid por lo menos, en la Feria del Campo en Ifema se han hecho. imagínate ah, ¿sí? un santo con la imagen de Bruno.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 le un seguimiento porque eso es información que le permite al párroco pues ver si hay retrasos qué palabras funcionan mejor qué pasajes bíblicos funcionan mejor o peor bueno es que es lo que se está aplicando en claro, todas las el, técnicas de neuromarketing claro, no estamos haciendo nada para publicidad para política exacto todo eh, eh, lo mismo se utiliza en los entrenamientos de, de equipos de fútbol de primera y segunda división Decir, todo, vale. todo, todo sí, lo que eso, es la biométrica lo, lo que se llama la biométrica pura, del individuo no lo lo sé, yo, eh. bueno bueno pero en principio y en donde ya, ya resulta que está en, eh, una de, de las empresas práctica, que es una cosa hay dos empresas una no ha querido ha hecho la exposición y no ha querido dar más eh, información a los medios de comunicación pero hay otra que es eh, Y Mobile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 Y la aplique a uno de sus discursos ante el Partido Único, ¿no? A ver cómo reaccionan pero es, lo, está, los, pero ya todos los, los altos cargos del Partido Único. ¿no? Están todos educados ya con las facciones que tienen ah, que poner, vale. las expresiones faciales ya lo tienen todo ensayado. Vale, o sea vale, que se, se acabó esto que hacían antes de cuando ibas a misa y no te sabías las oraciones, lo de mover la boca.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 no le hace mucho caso, se asusta y cuando sale al exterior de la calle dice que todo vuelve a la normalidad. Pero hay otro caso más interesante bueno, yo lo que lo que me gustaría saber es que yo quisiera tomar lo mismo que ella, que es lo que le echaron en el café. <risa> ¿No? Seguramente puede haber un factor ay, contra escepticismo.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 En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo del programa, un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Eh, tendremos eh, Fronteras del Futuro con Javier Seviano. Estará con nosotros y nos visitará Alexia Hidalgo. Fidalgo nos presenta su libro Lo que tú digas y lo sorteamos entre nuestros oyentes con media Rosa Vientos pueden participar también nos pueden escribir al correo electrónico a rosa.vientos el libro está dedicado al la SFI algo va a estar con nosotros dentro de unos minutos pero antes eh, escuchamos eh, también a Mado Martínez eh, con el bulo del misterio y a Silvia Casasola con Mujeres eh, con Historia una hora de programa que comienza ahora mismo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 A ver, vamos a hacer caso al guión. El guión dice, al empezar, lo que tú digas, empieza, habla, Alex Di.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 de hecho yo, yo, creo no que está, no mujer, yo creo que ha sido la mujer más guapa de toda la historia claro, de la humanidad Bruno estaba poniendo los ojos en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 y tomando buena nota. Pero sabes que nosotros siempre te queremos mucho, o sea que Sí, y, el, y, y el amor es, es absolutamente recíproco, incluso yo creo que un poco más yo a vosotros. <risa> pues yo qu quiero tanto. El libro se titula lo que tú digas. El autor es Alexis Fidalgo que estuvo con nosotros y lo que tú digas es el nombre, el título del de programa por podcast más importante de nuestro país.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 Personajes aquí en el libro, Pedro Javadas, el, el doctor El Cirujano, Laura Noviña, Dani Rovira, Rodrigo Cortés, Paloma Navarrete, Juan Soto, Ibarce, Emi DJ, Berto Romero, Carlos Barruso, Daniel Rojo, Alejandro Rodina, pero ¿cuál es el personaje, aunque no sea de estos, de los que has aprendido algo, que han tenido una elección? Porque...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 El amor es muy grande vientos. porque he leído hasta un perfil tuyo en e Oye, yo, claro, yo, no, no, <risa> es que yo me acuerdo que Cuidado. cuando estaba aquí, <risa> eh, eh, eh, eh, <risa> siempre decíamos, oye, que estás soltero, yo no sé ahora en qué circunstancias estás. Os, estoy soltero, <risa> estoy soltero.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 Eh, a no, a no, yoga a reiki <risa> <Vale>. <risa> al <Mayfuses. risa> vale. pues a ti si sí te acompaño, que te quiero ver a reiki si, sí. vale. yo es que impoco las manos muy bien <risa> ya, ya, ya Ay, partes parte eres tú, o sea, eres tú el, no, el, el terapeuta el reiki es el que las manos pero el terapeuta no es el que hace las manos queridos oyentes sí. que se van los dos a Tinder ahí <risa> a chatear <risa> oye, mil gracias de verdad, ti, me, me, me emociona todo. y me, me ha hecho mucha ilusión estar aquí en Onda Cero la rosa de los vientos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 fin de semana más en la rosa de los vientos, volveremos el próximo sábado por la noche a la una de la madrugada de las 12 en la comunidad canaria. Muchas gracias por haber estado ahí. Buena semana.